Hoy traje un tema eh, que en realidad es un efeméride, pero que es un tema que no solemos hablar eh, demasiado en, en nuestra columna ambiental, que nos toca directamente por la región en la que habitamos, eh, pero que no, es un tema que no solemos hablar. Eh abordar Y que está bueno porque abre diversas aristas Para pensar la problemática Que es el, el tema de los residuos sólidos urbanos Porque eh, el sábado eh, Se cumplieron 17 años De lo que se conoció como el Catanazo eh, Cuando se produjo una gran movilización En González Catán En contra de lo que es el SEAMSE La coordinadora eh, Las siglas a mí me complican un montón Pero creo que es Coordinadora Ecológica Metropolitana Sociedad del Estado me parece que es así El SEAMSE El SEAMSE Que, sí. eh, que está, es una entidad provincial Creada durante la última dictadura psico-militar-eclesiástica eh, Y que se, se conoce Bueno, es un básicamente un relleno sanitario eh, Y que está en diferentes lugares Entre ellos en González Catán Pero ahora en Ensenada yo eh, adelante en el 6 Que fue duramente entonces intendente Y actual intendente Fernando Espinosa Fernando es el nombre de Pilar, eh, Sí, sí, sí eh bueno, y que logró que González Catán no recibiera los residuos de Buenos Aires y de alguna del ciudad de Buenos Aires, perdón, y de algunas otras eh, zonas de del conurbano bonaerense eh, que iban a, a parar los residuos hacia hacia hacia González Catán, hacia el SAMSE González Catán, que es uno de los de los rellenos sanitarios más grandes del SAMSE, eh Y, eh, pero bueno, la deuda pendiente que siguen teniendo los vecinos de La Matanza, los vecinos de González Catán es que finalmente cierre este relleno sanitario eh, ubicado en González Catán eh... Nos toca a nosotros directamente, porque bueno, eh, si bien no está emplazado en La Plata, sí en lo que se conoce como el Gran La Plata, eh, cuando Berizo y Ensenada, o sobre todo Ensenada, se reconocen como zonas de sacrificio, también suman el SEAMSE. Eh, como para explicar un poco qué es el relleno sanitario y cómo está pensado, porque a veces de la forma en que está pensada a lo que se lleva en la práctica, hay... Eh, kilómetros de diferencia eh, es básicamente se generan montañas de basura pero que se entierran el tema es que hay que eh, primero eh, deberían poner eh, como placas que, que que generen una especie de filtro para que para que no se contaminen las napas de agua eh, eso por un lado y por otro lado eh, deberían avanzar en una real separación de residuos si bien en la ciudad de la plata eh, se estableció una hace unos años una ley de basura cero para eh, para reducir o para eh, avanzar en la separación de residuos y el reciclaje de los residuos eh, la verdad es que quienes habitamos en esta ciudad sabemos que no funciona lo absoluto, que el camión verde no sabes ni cuándo pasa ni si pasa, eh, que muchas veces el camión que se llevan los residuos no reciclables se lleva también la bolsa verde con el con el, la bolsa negra digo no existe una información al respecto y es muy poca la gente que, que separa residuos, en general la gente que lo hace suele eh, apalabrar con un, con un cartonere que, que pase eh, a buscar lo, lo, lo recuperable, o sea los residuos eh, reciclables eh, pero la realidad es que este tipo de, de políticas no funcionan pero bueno, lo que pasa en el SEAMSE es que si bien existen una una capa que o, o una especie de protección que busca separar Las napas de, de, de los residuos La realidad es que como como no no se hace separación de residuos Y a tanta basura que produce la región Se empieza a pilar y es necesario como aplastarla se Generan eh, líquidos lixiviados O sea, se aplasta, se aplasta, se aplasta Generan líquidos El, el famoso jugo de basura Jugo de basura, pero imagínate con Cantidades. Cantidades industriales de jugo de basura Y cosas que eh, están, no, hace una semana como en tu casa Que por ahí es líquido La colgaste un poco, ¿no? No, claro. acá son cuatro, cuatro décadas de eh, generar jugo de basura. Claro, eh, y lo que pasa es que en la población que habita la región cercana a donde se encuentra el relleno sanitario, que se encuentra emplazado eh, en Ensenada, si no me equivoco, es Diagonás 74, es la... Sí, la que va para Punta Lara. Que, que es la que pasa por abajo de la, de la, la antes, subida a la autopista. Claro, esa, bueno. ahí mismo, yendo para Punta Lara, izquierda, ¿no? Sí, el, a la izquierda. A la izquierda está el Cerro. Eh, que que se ve muy lindo porque vos pasás y ves y de repente ves un cerro y decís, "Ay, yo no, no sabía que en la lo, plata Los de cerros del Plata. Claro. No es, es un cerro de basura y bueno, la gente que vive a, a su alrededor producto de estos lixiviados producto de la contaminación que se generan las napas y también de de la emanación de gases Porque obviamente no es solo líquido Sino también se emanan ga gases eh, Existen casos de problemas en la piel Problemas respiratorio respiratorios no O sea, un montón de enfermedades Derivadas eh, De este relleno sanitario El cuál es el tema porque el estado cuando se han digo porque a lo largo del tiempo eh, han surgido un montón de asambleas nomás sese a lo largo y ancho de la provincia de Buenos Aires pero el problema el, o el problema no el lo, ¿Por qué no se avanza en, en buscar otras alternativas a la producción de residuos? Es bueno porque el, la, los residuos son un negocio, porque el SEAMSE es una mina de dinero, recibe muchísima plata, eh, entonces eh, el ingreso de, de residuos de otros... De otros partidos De otras localidades, termina siendo Un ingreso de dinero Y eh, sabemos que el Estado Los gobiernos, los partidos políticos Y demás, bueno, no todos eh, Suelen suelen ponderar eh, Lo económico por sobre lo ambiental eh, Aunque no es solo ambiental Porque siempre, o, o vamos o Desde esta columna tratamos de resaltar Que cuando a veces se plantea ambiental Se plantea como, bueno, si fuese solo el ambiente Digo, y si un el ambiente está contaminado Y las personas habitan en ese ambiente ambiente, claramente esas personas también se ven afectadas y se generan eh, problemas sociosanitarios incidencia de enfermedades, entonces la realidad es que no hay que solo hablar del ambiente, sino también hay que hablar de las consecuencias eh, socioterritoriales que genera eh, Entonces, bueno, hemos visto cómo en Punta Lara, en, en, la, en las regiones aledañas al, al relleno sanitario, eh, se ha visto la incidencia de este tipo de enfermedades. Y tampoco hay una conciencia eh, o, o no hay una educación en términos de qué hacer con los residuos, digo... Eh, Muy poca gente quizás hace, hace compost, hay muchas formas de reducir los residuos, por ejemplo, eh, haciendo botellas eh, botellas ecológicas para la construcción, o sea, agarrar una botella, un bidón de agua, llenarlo de lo reciclable, o sea, de papeles sin eh, limpios, eh, plásticos limpios y meterlos y, y cuando la... La botella esté dura y esté llena, eh, se puede utilizar para la construcción, pero en general en, en los gobiernos de de del mundo en algún momento pero sobre todo los de los de argentina que es lo que más conocemos han avanzado o ya sea en la en esta clase de, de basurales a, a cerrados como es un relleno sanitario o en basurales hacia el abierto eh, o en la quema de residuos que termina liberando al ambiente múltiples contaminantes de eh, sumamente tóxicos eh, así que la verdad es que habría que avanzar también en y, y también en algunos momentos de algunas asambleas se ha planteado eh, el tema de bueno de que las empresas se hagan cargo se hablaba de la ley de, de como de que las empresas devasados que la ley la, las empresas que venden digo porque hasta hasta hace no muchos años era una, una práctica mucho más común el uso del, del norte retoable y o del retornal. Del retornal. Eh, de llevar tu propia botella, te llevas la otra botella llena y demás. Pero bueno, eh, la, el, el, el facilismo, el bueno, no tener que hacerse cargo de ese de ese vidrio ha llevado a que hoy por hoy sea la la mayoría la mayor parte de las cosas que consumimos sean no retornables, eh, entonces en algún momento se plantearon leyes de que las empresas se tengan que hacer cargo de recuperar esos residuos que ellas mismas generan Porque al fin y al cabo los generan ellas Tomando la decisión de avanzar en plástico Y no en, en vidrio eh, Pero bueno, eh, obviamente se, se ha trabado en múltiples ocasiones eh, Son eh, son quizás eh, Los que los que me, O les que ayudan eh, muchísimo en términos de, de residuos sólidos urbanos y de que no se genere tanto residuos eh, en las en las grandes ciudades son los recuperadores urbanos eh, los cartoneres eh, quienes eh, llevan a eh, tareas que eh, en de, de forma Totalmente insalubre Porque ni siquiera son Ni siquiera son reconocidos como trabajadores Cuando realizan una tarea sumamente vital Para que el relleno sanitario De Punta Lara no estalle Por ejemplo eh, No no reciben un reconocimiento del Estado como tal Y a su vez eh, Incluso por ejemplo el municipio de La Plata eh, Avanzó en una ley Antitracción a sangre eh, Digo que no, no permite usar eh, Animales para, para Hacer Eh, todo el circuito de recuperación de residuos y eh, lo, han lo han tenido que empezar a hacer atracción eh, a tra sangre de otro modo atracción al sangre humana si, sí, hay dos cositas, una por un lado estaba entrando a la página del SAMSE donde tiene muy buenos valores, Gar eh, los valores del SAMSE son garantizar el buen vivir de la comunidad bla bla bla, respeto y irrestricto por los derechos humanos y la diversidad bueno, no estaría cumpliendo la mayoría de los valores para los cuales fue creado el SAMSE y es cierto esto que decís ahora hay una campaña Eh, ...del gobierno de la provincia de Buenos Aires... ...hablando mucho de la reutilización... ...el reciclado... ...y hablan sobre... Eh, ...les cartoneres como bueno... ...son el, la pieza fundamental... Eh, sin ningún derecho digamos es como claro. es, es muy extraño como política de estado decir bueno sí, separar y dáselo a, al cartonero o cartonera amiga cuando es el estado el que no le está le, le está negando el acceso a un montón de derechos laborales sí básicamente eso eh, y básicamente traba, hacerlos trabajar en condiciones cada vez peores digo porque eso hablar de la de la atracción a sangre de animales no, no por cuestionar las visiones antiespecistas pero digo es otra forma de atracción a sangre tener que eh, Dejar a, a los recuperadores su, su propio carrito, eh, haciendo las condiciones en las que sabemos eh, hacemos la, la ciudad donde habitamos, eh, los conductores ni siquiera respetan eh, y, y se, se empiezan, de, vos vas atrás de un carrito medio lento porque no querés Justamente pasarlo claro. y tirarlo y, se, y te empiezan a bociñar digo. Entonces las condiciones de trabajo Terminan siendo terribles Y esto también es producto de la falta De, de conciencia En torno a un montón de, de situaciones Que se dan eh, Y es seguir, bueno, las empresas no tienen Ningún tipo de responsabilidad Pero eh, son, son muchos otros elabones Los que tienen que cubrir La falta de responsabilidad De las, em, de las empresas en torno a esto Por ejemplo, lo reciclado no, lo, lo retornable, no, lo, lo no retornable Hoy por hoy es cada vez menos común Digo, la cerveza eh, Creo que es uno de los Pero digo, bueno, podés comprar la lata sí, hay Sigue botella. estando la, la retornable Pero es real que se ha avanzado en el consumo de lata Muchísimo. Sí, o de las botellas No o retornables, de las botellas no retornables. Eh, Lo cual, bueno eh, A nivel ambiental tiene un impacto Tiene un impacto terrible, porque también digo La producción de plástico, por ejemplo Necesita, de, necesita de, Del uso de, de combustibles fósiles eh, Ni hablar, si nos podemos Hablar en términos logísticos de traslado Pero sí, es verdad Que la producción de botellas de plástico necesita de, de, de combustibles fósiles, entonces es una cadena que se retroalimenta eh, y se sigue digo y sigue si sigue condenando a poblaciones a ser zonas de sacrificio como lo es eh, como lo es Ensenada Punta Lara con el relleno sanitario o como lo son otras poblaciones digo, porque los rellenos los basurales a cielo abierto se suelen Eh, emplazar en las zonas más pobres de las ciudades eh, Porque justamente no querés Que en, en, en la gente que paga Un piso en Puerto Madero de no sé cuántos millones No quiere tener un basural A suelo abierto al lado de su casa Pero no se preocupa demasiado por pensar A dónde van los residuos que se generan eh, Digo, y si bien eh, En muchos casos creo que los gobiernos eh, Tratan de hacer es, ese salto a decir, bueno eh, Responsabilizate vos con, como consumidor Comenzar eh, Vos podés hacer muchas cosas, digo, son las grandes empresas y son los gobiernos los que tienen que tomar eh, realmente medidas para medidas, eh, avanzar en programas, generar incluso eh, programas de... De de no de, de capacitación o de, de educación en términos de, de los residuos eh, Y no se hace, no se hace porque es un negocio No se hace porque se ponderan los negocios de privado Porque se pondera la acumulación eh, de, la, de capital de las grandes empresas Digo, eh, el Estado te responsabiliza vos Y Coca-Cola no es responsable de la cantidad de plástico que genera Sos vos responsable de la cantidad de plástico que generas eh, Sí, podemos pensar en, en formas de reducir los residuos digo hacer compost eh, separar los residuos hablar con un recuperador urbano para que vaya a recuperar eh, los plásticos de tu casa los vidrios lo que lo que se pueda eh, pero eh, hacer las botellas las botellas eh, los la ladrillos, ladrillos ecológicos gracias eh, pero sin dejar de exigirle al estado y a las, al estado que haga responsable a las grandes empresas de todos los residuos que se genera digo no sé un paquete de magdalenas tenés cada magdalena Lena dentro de un paquetito dentro Y es cada vez más plástico el, el que se está Generando eh, y nadie No existe una conciencia, digo, vos tirás un papel A la basura y ni siquiera pensás en, a ¿Dónde, dónde va a terminar dónde va a terminar entonces si bien es necesario porque a veces la parece que las, la, las soluciones se plantean la, parece no digo se intentan y el capital el capitalismo intenta establecer como las responsabilidades individuales para diluir las grandes responsabilidades las responsabilidades de las grandes empresas que ganan millones y millones de millones y millones y no se hacen responsables de nada eh, y si bien se pueden tomar acciones más de tipo individual las grandes transformaciones no Jamás son de tipo individual Porque la salida nunca es colectiva eh, Nunca es individual Siempre, siempre, es, colect siempre colectiva. Es, co es colectiva Pero, digo, se pueden tomar acciones individuales Pero si no existen grandes transformaciones Si no existen proyectos eh, Eh, no penalidades pero sí que, que por lo menos las grandes empresas se van cargo de los residuos que generan eh, el relleno sanitario de, de catán o el relleno sanitario de, de ensenada o los basurales a cielo abierto van, van a seguir acrecentándose en conjunto con las con, con la incidencia de enfermedades en los alrededores de estos de estos de, de pos, depositarios de residuos y eh, pero eh, la, las grandes empresas van a seguir acumulando capital sin sin tener ningún tipo de costo político ni de costo económico eh, para para con, digo, existen alternativas incluso por ejemplo la ya nos vamos de tema, pero bueno pensamiento diagonal, digo las grandes empresas eh, la, la, la industria láctea es una industria que está muy concentrada eh, la serenísima maneja algo así como el 60-70% de la industria láctea eh, y sin embargo existen pequeñas cooperativas lácteas que han empezado a tratar de generar otros circuitos. Por, eh, hay una, por ejemplo, que Eh, te, o sea, llevan como los, los bidones grandes a, a determinados lugares Y la gente tiene que ir con una botella de vidrio a retirar su propia leche Y encima es una leche de campo que no está pasteurizada con miles y miles de veces eh, Y que genera mucho más alimento de lo que genera un, un paquete de la serenísima Que de hecho, vale la pena decirlo, que pospaso eh, Eh, en el medio del, de la devaluación que hizo el gobierno nacional aprovecharon no porque ellos plantean Bueno vamos a ajustar los precios por, por infla eh, por la devaluación y ah, claro. eh, no lo hicieron a nivel de la devaluación, de lo hicieron mucho más alto eh, y básicamente como bueno, concentran eh, el 70% del mercado pueden hacerlo y obviamente tiene un efecto rebote en el resto de, de las empresas porque si vos vendés la leche y ves que la Cenelénisima sube más de la inflación, subís más de la inflación, pero digo, eh, existen otras cadenas eh, que son eh, son más conscientes en términos de lo que de lo que de los residuos que generan, de, digo, y que buscan Otras al alternativas diferentes A las que genera Por ejemplo la serenísima eh, Entonces eh, la apuesta también La apuesta política también tiene que ser Por los consumos más locales Y por los consumos no de las grandes Empresas sino de, de este Tipo de redes que que buscan eh, romper con estos eh, con estos paradigmas que nos... Digo, porque lo de la, el consumo de leche, yo me acuerdo de ser chica y está bien, soy de Ciudad Chica, pero eh, de que mi casa se compraba la leche directamente al lechero, había que hervirla y demás, eh, y nada, mi mamá salía con una olla y se la tiraban en la olla, digo, pero a la lógica, el cambio que nos generaron las grandes empresas en relación a, bueno, es más fácil ir y comprar un sachet de leche eh, que tener que hervir la leche en tu casa, y la realidad, que lo fácil termina saliendo caro entre... En términos ambientales, en términos territoriales y en términos socio sanitarios porque no hay que dejar, nunca dejar de decir que no es ambiente sino que también son personas que habitan en esos ambientes y que se ven enfermas entonces con estas decisiones no solo terminan decidiendo eh, los usos y apropiación del territorio sino también cómo, cómo vivimos y cómo morimos ocho minutos pasan de las 9 de la mañana eh, hay que hacer un programa eh, lo, lo, cuando toca columna de hay que pensar el bueno, sonoro y cuarto perdón perdón no no está bien está bien todo súper necesario e importante pero bueno tenemos que, que poner poner un fin. Todo tiene su final sí solo decir dos cositas Por, más vale y eh, que la semana pasada la corte Sup suprema eh, Convalidó los los estallidos sonoros en la costa argentina habilitando así eh, hablan después de Ay, de transformar la mano deis energéticos eh, y siguen avanzando con la exploración y explotación offshore en la en la costa argentina eh, destruyendo digo eh, el el, digo, el mar argentino y, y, y todo lo digo las, las poblaciones costeras eh, por, por eso digo no es solo una cuestión ambiental porque dicen ah, ustedes les preocupan los animalitos no digo hay gente que vive depende económicamente pequeños pescadores que dependen económicamente de, de la salida al mar eh Personas que, digo, digo porque el ambiente no, no solo tiene que ser un, un, una cosa en términos de, de cuidar, sino también es un derecho en términos de esparcimiento. Entonces, eh, muchas personas que se que ven trunca, truncado su esparcimiento en relación a la naturaleza, entonces, bueno... Eh, hay una desigualdad también en términos de acceso a la naturaleza en ese sentido eh, eso por un lado, y por otro lado eh, otro fallo de la corte fue eh, convalidar el patentamiento de las semillas a favor de Bayer Monsanto, eh, a pesar de que la ley argentina establece que no pueden existir patentes sobre organismos vivos y si las semillas son un organismo vivo eh, pero bueno, si querés eso es, es más complejo, lo podemos profundizar en otra columna la, el, el, todo lo que implica el patent de, de un ser vivo como es una semilla pero bueno no quería dejar de, de, de repetir eso